Hola, estoy en mi casa de Calafate. Llegué anoche procedente de Capital Federal y, bueno, esta casa hace tres semanas fue, más que allanada, más que allanada literalmente tomada por la gente que Bonadio envió acá. No para, para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persecución, fundamentalmente. Eh, se dijo de todo durante tres días que subsuelos qué cosas bueno mira yo quiero que me acompañes porque te quiero mostrar lo que pasó realmente pasó lo que dije que iba a pasar ¿Vos te acordás que cuando se discutió esto en el senado yo había pedido que por favor se establecieran las condiciones para que no se rompiera nada y para que no fuera sustraído nada que fuera de la jugar de la casa y que no tuviera que ver absolutamente nada con la investigación bueno todas mis peores prevenciones o o mis peores predicciones, desgraciadamente, se cumplieron. Yo igualmente quiero agradecer a los 19 senadores y senadoras que me acompañaron en aquella, no condicionamiento como quisieron presentarlo, sino conociendo quién es Bonadio, yo sabía lo que iba a pasar y quiero mostrarles lo que realmente pasó en esos tres días inéditos. Además, realmente yo no recuerdo ningún allanamiento que haya durado tres días a una casa. No no no tengo memoria, de eso lo recordaba la otra vez cuando se discutía en el Senado y no no hay antecedentes de todo lo que pasó, pero quiero que me acompañes primero para que veas que en mi casa no es un suelo. Adelante, ven. Esta es la entrada a la planta baja de mi casa. Mi casa tiene planta baja, nivel intermedio Y piso superior estamos entrando a la planta baja a lo que algunos medios de comunicación me voy a sacar la cantera por acá adentro hace calor no para estar en patas y remeras pero sí para estar con un suéter y abrigada y eh, bueno esto es lo que pomposamente eh, algunos medios de comunicación hegemónica llamaban el gimnasio de mi casa que gimnasio una cinta no me no rompas nada nene por favor que ya bastante me rompió bonadillo una cinta, una bicicleta, un no sé cómo se llama esto, y, y otro aparato. Esto es lo que se llamó pomposamente el gimnasio que está en la planta baja eh, de mi casa. De acá vinieron a buscar sabe Dios qué cosas, de millones de dólares, lingotes, no sé, lo único que se llevaron fueron las bandas nuestras presidenciales, los bastones presidenciales mío de Néstor y del expresidente Héctor J. Cámpora, cuya familia nos había... le había dado a Néstor en el año 2006, en una emotiva eh, ceremonia en el Salón Blanco le había dado para que él las tuviera el bastón y la banda. Sin embargo, durante días se especuló que el bastón presidencial, de quién sería, que me había apoderado, que... Bueno, en fin. Finalmente, eh, los mismos que decían eh, que nos habíamos apoderado de un bastón presidencial que no se sabía de quién era. Algunos especularon con que era de Frondizi. Bueno, tuvieron que poner que la familia Cámpora había dicho que nos había dado eh, un bastón similar. Fíjate vos la terminología que emplean, que nos habían dado un bastón similar. No, no nos habían dado un bastón similar, nos habían dado el bastón de Héctor J. Cámpora. Pero bueno, en fin. ¿Qué pasó ese día? Tres días estuvieron en esta casa eh, y bueno y lo único que encontraron era el expediente de Hipólito Yrigoyen, lapiceras encontraron las espadas, eh, la réplica de las espadas de Bolívar, una que le había regalado Néstor, a, a Néstor Hugo Chávez y otra que me había regalado a mí. Bueno, como no encontraban nada, se ensañaron con esta parte de la casa porque creían que esta pared escondía, eh, no sé, una bóveda y empezaron con perforaciones que de aquí que no hay un resultado. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron a lo que es el escritorio de Néstor que está por acá. Este es el escritorio de Néstor. Lo dieron, literalmente, vuelta. Pero no solamente eso. Comenzaron a hacer perforaciones, esta es la primera, y como no les dio resultado, terminaron rompiendo la pared. Esta es toda la pared rota, la, la descuartizaron prácticamente. ¿Y qué encontraron del otro lado de la pared? Los cimientos de la casa. Acá están, es hormigón armado, lo perforaron por todas partes, pero no solamente ellos, siguieron perforando. Acá también perforaron y comenzaron a perforar y romper. Por acá, por favor, vení. Acá también rompieron, acá rompieron, rompieron, vinieron acá haciendo perforaciones, perforaciones, perforaciones. Y no encontrar Un día y medio de los tres días que duró la casa tomada, un día y medio estuvieron acá en el despacho de Néstor trabajando. Un día y medio. mira cómo dejaron la pared. Vení, vení para acá atrás. Esto es un colador. Esto es toda la pared. Toda perforada. Toda perforada. Cual si fuera un colador. Eh, ya habían escaneado previamente. Eh, y el escáner les había dado todo negativo. Pero como tenían que encontrar algo porque tenían una jauría de mobileros y periodistas de los medios hegemónicos en la puerta, no podían salir con las manos vacías. Entonces tenían que encontrar algo, perforaron todo. Bueno, siguieron un día y medio, repito, estuvieron acá dentro Siguieron por acá, comenzaron a sacar las piedras, esto es eh, porfido patagónico, y pensaron que esto era no sé qué cosa, lo que es simplemente un diseño arquitectónico de buen gusto, por lo menos a mi criterio, con piedras y donde colocamos cuadros, Y comenzaron, terminaron sacando piedras y perforando para adentro, por supuesto sin encontrar nada, pero no pararon ahí. Siguieron perforando la pared, toda acá, porque pensaba que el desnivel ocultaba atrás del, del calefactor no sé qué cosa. Y entonces, yo no sé qué tendrá esta, esta gente en las casas de ellos o qué cosas habrán visto para imaginar tantas cosas. Bueno, perforaron todo esto, me rompieron una cortina de ahí, Perforaron también acá, Néstor, este, era, este era escritor de Néstor Sesentado, va a, a este este sillón, quiero y por favor que quiero mostrarlo. Este sillón es un, un sillón muy querido que le regaló a él el dueño del Hermitage Hotel de Mar del Plata y es el sillón en el cual él presidió aquella histórica sesión de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005 cuando toda Latinoamérica le dijo no va al alca. Bueno, Néstor, el presidente se sentó en este sillón que además es la foto famosa esa no que tiene donde él lo está mirando al presidente bush y acá tienen todas las presidentes bueno todas las, todas las fotos que yo le puse cuando le decoré el escritorio también rompieron de este lado acá esto lo tengo los cuadros pero también perforaron ahí rompieron todo eso te vuelvo a repetir estuvieron un día y medio adentro de este este territorio, el último día y medio, el último para ser más precisos, el último día y medio perforando todo esto y finalmente rompiendo todo esto, había un cuadro acá, aquel cuadro que está acá, y un cuadro, bueno, rompieron todo y así quedó vamos toda la rotura y demás, pero no solamente eso, siguieron rompiendo la escalera, pese a que la escalera tiene un hueco de acá, que está claramente, acá se guardan porquería siempre, o sea, no podía haber nada, estaba el hueco de la escalera, Sin embargo, empezaron a sacar los pedazos de porfido patagónico, ¿ves? Acá están. Ya te muestro. Porfido patagónico, todo. Bueno, yo fueron sacando los escalones buscando, vas a saber qué cosa. Dale, su pues, Rabiosos, porque no encontraron nada. ya estaba estaban en el tercer día, en el tercer día de allanamiento. Y rabiosos, porque no encontraron nada que hicieron. Vinieron acá al piso intermedio y comenzaron a llevarse objetos y cuadros de mi casa. Vení. Lo que yo dije que iba a ser y que le había pedido a los senadores que expresamente le dijeran que las cosas que eran de la casa no se las llevaban. Se llevaron de acá un cuadro de la pintora Nora Patrick. Ella me lo regaló a mí cuando yo yo no era presidenta. Me lo mandó a través de Eh, unos chicos militantes, creo que fue el verano del 2016, si mal no recuerdo, un hermoso cuadro, La Patria de derramada, ¿no? La Patria, que es una importante pintora argentina que integró el grupo Espartaco, junto con Carpani eh, y otros pintores. Eh, como Mario... ¡Ay, no puedo acordar nunca el nombre de él, Otro cuadro que se llevaron de acá, que me lo habían regalado cuando Néstor era gobernador, no recuerdo, año... 90 y algo Moyari, Mario mollari Mario mollari el pintor también integrante junto con Nora Patrick del de grupo espartaco se lo llevaron de acá increíblemente se llevaron un pato de vidrio un pato de vidrio que era un souvenir que te dan en un hotel en un, un restaurante muy muy lindo y un poco caro de, de París la Tour d'argent yo vivid comer una sola vez en mi vida ahí nos había invitado lo entonces embajador de Francia. Y bueno, y en, el, en el restaurante regalan de souvenir un un este un pato porque la especialidad de la casa, la cosa característica, de este histórico restaurante, se dice que es el restaurante donde se comió por primera vez con cubiertos en, en toda Europa, eh, da eso de regalo. Es un pato de vidrio, pero bueno se ve que quienes tenían que determinar el valor de las cosas, se lo llevaron. Bueno, sigamos. También se llevaron... Malas cosas, señoras, pero te decir algunas. Acá había un, un cuadro de Páez Vilaró. Este cuadro de Páez Vilaró me lo había regalado Sergio Massa. Yo no me acuerdo si me lo había regalado cuando era director general, para un cumpleaños, director general del ANSES, o cuando fue jefe de gabinete, o después cuando era, era intendente. bueno Pero lo cierto es que a la gente, y a los presidentes a las presidentas, también la gente les regala cosas para sus cumpleaños tienen amigos o gente que los aprecia, o gente que no los aprecia tanto, pero igual lo regala. Bueno, se llevaron este cuadro de Paes Pilaro, que me había regalado Sergio Massa. Vaya a saber yo por qué. Y también se bueno, de acá se llevaron, bueno, de acá insólito, de acá se llevaron de acá se llevaron una eh, una tinta china de Renata Xuchein, que me había regalado a Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de nuestro también para un cumpleaños, eh, una una tinta china muy linda que tenía ahí de año 2005, 2006, por lo menos. Bueno, también se la llevaron. Y lo más insólito de todo de acá, se llevaron también otros cuadros, bueno, pero no te voy a pasar por toda la casa, porque hacían se quisieron en algún momento llevar este escritorio también, se quisieron en algún momento llevar este escritorio, pero como tenían cómo llevarlo, finalmente desistieron. Un escritorio. De acá se llevaron tres cuadritos, que son de una militante de la cámpora. Ellos pensarían, qué sé yo, que las cosas que tengo colgadas son todas de inmenso valor, Hay algunas que pueden tener un valor, pero yo no cuelgo solamente las cosas que tienen valor económico. Cuelgo las cosas que para mí también tienen valor sentimental, afectivo o político. Bueno, acá había tres cuadritos eh, abstractos de una piba que es una militante que es de la Cámpora, ¿ves? Que acá tengo... Que, se, que me lo entregaron el mismo día que me entregaron esta cosa de la Cámpora en San Antonio de Areco. Se lo llevaron también. Y se llevaron, sí, un, un este tintero, y acá un tintero hecho por María Ors. Me dejaron únicamente la tinta. El tintero era inocultablemente mío porque estaba grabado con letras y decía CFK. Evidentemente fue alguien que ni siquiera se lo regaló a una presidenta. Se lo regaló a una persona o a una dirigente política, en este caso CFK. Bueno, también se lo llevaron. Yo espero que devuelvan estas cosas porque, la verdad... Y la verdad que... La verdad que pasó todo lo que dije que iba a pasar. Rompieron todo, se llevaron objetos personales y de la casa que nada tienen que ver con ningún tipo de investigación. En Buenos Aires, en el departamento, no dejaron entrar a mi abogado, entró la científica, gente que después fue a limpiar se intoxicó. Hace un mes que no puedo volver a mi casa, espero poder volver en el curso esta semana, después de un operativo que hemos realizado de limpieza, de desinfección, en de fin, todo todo lo que uno pueda imaginar. Pero en definitiva, cuando uno piensa en estas cosas, bueno, te rompieron la casa y otros le han roto la vida, porque así como yo no pude estar en mi casa el último mes, porque tuve que dormir en otra parte, Eh, hay gente que ya no puede dormir en su casa y está durmiendo en la calle. Yo creo que esto es lo más preocupante de todo. Creo que también es muy preocupante la violación de los derechos y garantías constitucionales, del debido proceso. Creo que es muy grave también lo que pasó con la maestra de Moreno, porque creo que se está en una suerte de hostigamiento, persecución y amigrantamiento de todo lo que signifique políticas que cuestionen lo que está pasando en la Argentina. Está pasando cosas gravísimas en la Argentina. Cuando finalizó mi mandato el 10 de diciembre del 2015, dejé una Argentina con un dólar a 9,76 y hoy el dólar está superando <coughs>, holgadamente los 40 pesos. Cuando dejé de ser presidenta, el boleto del colectivo salía 3 pesos y este sábado ya sale 12 pesos. Cuando dejé de ser presidenta, teníamos un endeudamiento que había sido el más bajo de toda la historia de la democracia, solo comparable con el que recibió el la dictadura militar el 24 de marzo del 76 cuando dieron el golpe. Hoy tenemos un endeudamiento con tenedores privados que supera holgadamente los 100 mil millones de dólares y se ha contraído un préstamo, nada menos ni nada más, otra vez con el Fondo Monetario Internacional de 50 mil millones de dólares que se está hablando inclusive de ampliarlo. Eh, se, se ha destripado prácticamente al Estado en las áreas más sensibles y que más deben cubrirse las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Educación, salud, etcétera, etcétera. O sea, creo que esto es lo que está sucediendo que es muy grave y creo que también tiene vinculación directa con el sistema de persecución y hostigamiento que se hace a los principales dirigentes de la oposición. Porque convengamos que ser opositor en este momento no es simplemente estar en un partido político diferente al de los que constituyen la Alianza del Gobierno ser opositor en la Argentina de hoy es oponerse decididamente a estas políticas que están llevando a un endeudamiento, a la miseria, al hambre, al no comer a millones de argentinos. Y lo que más me preocupa de todo esto es el tema de la construcción de una política nacional, popular y democrática en la República Argentina. Y creo que en ese sentido tenemos que ser todos muy fuertes y sobre todo muy claros, porque... No debemos permitir que desde algunos sectores de la antipolítica, de la cual algunos miembros de este gobierno son muy adictos, digan finalmente, son todos iguales. No, no, no es cierto que todos sea, se, seamos iguales. No, no, no, no es cierto. Con algunos gobiernos la gente puede comer y con otros gobiernos no se puede comer. Con algunos gobiernos la gente puede estudiar, con otros gobiernos la gente no puede estudiar. Con algunos gobiernos la gente podía tener esperanzas, sueños de tener eh, un mejor pasar, de poder irse de vacaciones, de que sus hijos estudiaran, en fin, de una vida mejor. No, no es siempre lo mismo. Porque con algunos gobiernos se puede vivir y con otros ya ni se puede vivir. Entonces creo que también en eso tenemos que ser todos muy claros. Esto que pasó hace tres semanas de acá en el Calafate, en esta casa, no es lo más importante de ninguna manera, pero es demostrativo cuando va a ser decidido arrasar el Estado de Derecho porque se ha decidido arrasar con los derechos de millones de argentinos.